Estamos aquí con Damián Torres, quien es el abogado de la familia Mandagaray, porque ayer hubo un hecho bastante importante en Bahía Creek se recrearon los hechos de, de ese momento, eh, que terminó con la vida de Mandagaray, y bueno, queremos tener algunos detalles de la mano de Torres. Damián Torres. también buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, un saludo para, para toda la gente allí de la, de la radio y toda la audiencia que está escuchando pero también se llevó ayer la recreación de los hechos, eh, caso importante para para tener un poco más en claro lo, lo que sucedió. Sí, efectivamente fue fue muy positiva la reconstrucción, porque, eh, a ver, te permite ver eh, todo lo que ocurrió contextualizado, ¿no?, en el lugar, con las circunstancias, ayer fin con todos los cursantes quienes nos iban indicando en cada uno de los lugares qué es lo que ocurrió Eh, toda la actividad que fueron desarrollando y sobre todo recrear el momento donde ingresan a, al agua, ¿no? Entonces, pudimos llevar en dos etapas esta reconstrucción. Primero, ver todos los excesos que se fueron llevando a cabo en, en este curso hasta llegar a ese día, a ese día jueves donde eh, en condiciones de un exceso físico importante eh, poco a poca alimentación poco horas de sueño que tenían los cursantes lo hacen ingresar al agua con un tronco y a gente que no sabía nadar, ¿no? Entonces, todo esto nos puede a permitir a nosotros ahora contextualizarlo. Tenemos las imágenes, videos que van a ser importantes para el Día de Juicio, pero nos lleva a nosotros a tomar definiciones. Y, bueno, lo, lo que viene ahora es sentarnos con la fiscalía y determinar bien las imputaciones ya con, con firmeza y con fuerza. ¿Hay reis imputados en este momento? ¿no? Sí, tenemos los tres instructores, que eran los que llevaron adelante el curso, el jefe de, de, del COER, en ese que en ese momento estaba eh, en coordinación y en supervisión de todo ese curso, y después tenemos a las dos personas de capacitación, o sea, llamas en escala jerárquica, eran los que tenían, de alguna manera, que aprobaron el curso y que tenían que controlarlo, ¿no? Porque una de las cosas que vimos ayer es que de lo que estaba aprobado a lo que se hizo hay una modificación importante. Así que, se está investigando todo lo que fue esa, ese momento en concreto, pero también quiénes tenían que controlar, porque esto era totalmente evitable. Sobre todo, la parte de los excesos eh, y la parte del ingreso al agua, porque era un curso que no contemplaba el ingreso al agua como lo hicieron, y como vimos allá. ¿Hay negligencia entonces de parte de la policía? Hay negligencia en principio de los instructores que estuvieron allí, de lo, del jefe del servicio e incluso aquellos que no que no controlaron el curso y, y todo esto es parte de, de la fuerza yo no puedo meter a toda la policía en, en, en su conjunto pero por eso hay imputaciones en concreto y específicas para quienes llevaron adelante estas conductas no porque no no, no puedo generalizar pero sin dudas <coughs> hubo un exceso se pasaron de la raya básicamente y eso es algo que nosotros vamos a avanzar en, en, en acusar y Entonces, respecto a lo que sucede con, con este tipo de entrenamientos, creo que no es la primera vez, hay algunos antecedentes, han habido otras declaraciones de, de gente que ha realizado ese curso y que manifiestan ese exceso. Eh, ¿Ustedes lo han podido comprobar ayer? A primera vista, ¿qué es lo que han podido observar en esa recreación de los hechos? Bueno, a ver, eh, un, un curso del COER, el COER es una fuerza especial que obviamente tiene un entrenamiento exigente, y que tiene que, que ir al límite de, de las exigencias por, por la función que cumple. Ahora bien, sucedieron cosas eh, que, que, digamos, no, no son propias de un curso, que, que, que excedieron los límites de un curso con la exigencia que se hace, eso fue lo que nos iban contando los testigos, o sea, los propios cursantes, nos fueron recreando, como por ejemplo, orinar a uno de los de los cursantes, eso no no... Eso no es algo propio y menos en este en, en la etapa donde estamos, donde hablamos más de la de los derechos humanos y la humanización, hum, orinar a un cursante o hacerle poner excremento de animales en la cara, son cosas que no son propias de esto. Entonces, ahí es donde estamos viendo que hubo completamente exceso y que van a formar parte de la, del análisis que vamos a hacer con la con la fiscalía, además de la exigencia física extrema en condiciones de poca alimentación y poco descanso, no que no son recomendables en ningún ámbito eh, y que fueron lo que pudimos ver ayer que, que ocurrió. En el caso de Mandagaray, había manifestado que no sabía nadar eh, y aún así lo hicieron entrar al agua igual, ¿no? Sí, no solo Mandagaray había manifestado, sino otros cursantes más que ayer incluso nos contaron. Eh, situaciones de, de un día previo ya casi eh, se da la circunstancia de que se ahoga uno de los cursantes eh, le hicieron ingresar de noche y no podía salir incluso le hicieron ingresar con un, sin un tronco y ya les había costado salir porque además se acalambraban y demás imagínense cuando le hicieron ingresar con peso eh, a, a toda esa zona así que realmente dio mucho para para contextualizar y ver, sobre todo fue muy fuerte para incluso para los asistentes estar en ese lugar y recrear todo lo que vivieron en ese momento. Estuvo la familia de Mandagaray también presente en el lugar, ¿no? Estuvo eh, la familia andas viendo viendo todo desde, desde una zona eh, también estuvieron los eh, parte de los instructores, con sus defensores, los defensores participaron de toda la diligencia, pudieron llevar adelante Eh, incluso preguntas y demás, eh, bueno, pues eh, en ese punto con la fiscalía eh, y con los defensores trabajamos en coordinación en conjunto para que todos pudiéramos ver, bueno, pues cada uno saque su, sus conclusiones, nosotros hemos sacado conclusiones importantes, yo iba manifestando a toda la familia lo que iba ocurriendo, la fiscalía también iba haciendo lo mismo, así que bueno, este es el momento de empezar a, a tomar definiciones para ya avanzar a las siguientes etapas que, que nos quedan de la causa. No, le agradecemos por su tiempo, muy amable. Por favor, mucho Muy bien, la palabra entonces de Damián Torres, es abogado de la familia mandagaray Bueno, contándonos esta recreación de los hechos que realizaron ayer por la tarde en Bahía Cris.